Y también a través de la www.radiocras.org si nos escuchas desde cualquier lugar del mundo a través de internet, a través de la red. También aprovechamos para saludar a la gente que nos escucha en los podcasts, esos, esas grabaciones, esos diferidos que ponemos a tu disposición pues también para que los puedas escuchar cuando te apetezca, cuando te dé la gana o cuando puedas, que nunca está la cosa como pa bueno, pues para poder estar eh, al lado de la radio a estas horas, 11 y un minuto de la noche. Arrancamos un programa hoy en el que vamos a tener dos temas fundamentales en la primera parte del programa. Te hablaremos de la Ley Mordaza. Yo decirte, déjalo nuestro eh. vemos con la plataforma No somos delitos sobre esa ley de seguridad ciudadana que el pasado día 11 eh, en el Congreso pues fue tramitada y aprobada por parte del Partido Popular Eh, única y exclusivamente y que ahora pues eh, sigue su tramitación en el Senado también de la convocatoria que hay para el próximo sábado una convocatoria a nivel estatal donde aquí en Asturias concretamente será Nubier una escandalera a partir de las 7 de la tarde una concentración contra esa ley Mordaza También te hablaremos aquí en Maravallu de los 200 días de lucha y de encierro que llevan los trabajadores y trabajadoras de la era de los establecimientos residenciales de ancianos contra la privatización. serán nuestros dos temas principales y bueno si tenemos tiempo pues eh, hablaremos de alguna que otra cosa de actualidad, de esas cosas que pasan por el mundo que nos interesa y nos parece importante difundir y acercarte aquí a través de Maravall Un poquitín de música y arrancamos. Fluido como el libre como el aire, como pur como el feu y sólido la <música> terre. Fluido como el libre como el air, como Comme le feu est solide comme la terre, fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. À la mémoire des notes de Les coups de vent énormes tu vois sur les épaules à la lumière de nos torches nos cœurs étaient vôtres à la folie de l'époque à tous les fruits de nos révoltes à nos rêves qui se forment au monde qu'on nous a laissé au comportement les tripes que nous avons blessées et aux nôtres qui s'enflamment la haine au vent nos rêves enfants l'air au vent à, à force voici que... J'ai au-delà de faux lois comme l'amour Sí, esas mordazas. Y pensé, esas mordas Si al la virtud oranta. Y pensé, esas mordazas. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Y no a, a la ley mordaza. mordaza. Ley mordaza. Con 700.000 estafados por las preferentes 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros. Eso es la ley Mordaza, una ley clasista. Con 120 desahucios al día, ¿qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio. ¡No, no a la ley Mordaza! ¡La protesta no, no es peligro! peligro. Bueno, pues como os decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de Salí Mordaza. Vamos a, a hablar con con Alba, de la plataforma No Somos Delito. Muy buenas noches, Alba. Hola, compas. Yo quiero ese audio ¿eh, que acabáis de poner. <ríe> ese lo tenemos lo tenemos por ahí, lo tenemos por ahí compartido, no te preocupes. Que, vale, que si va en ese pack de cuñas, está, ya lo localizo yo. Está por ahí, sí, todo, todo lo que vamos a poner por aquí de cuñas está por ahí en... En el, en el Paz. Genial, eh, ya lo usaremos para bueno, este sábado. Este sábado hay una convocatoria estatal, vamos a empezar por el final, digamos, antes de hablar de la propia ley, una convocatoria que que está, vamos, eh, llegando ya a más de, más de 20 ciudades, eh, según los últimos datos, ¿no? No sé si tienes tú algo más actualizado. Pues, pues vamos ya por 30 y Marea Granate se está moviendo muchísimo y va a haber hasta en Nueva York. Ajá. Estamos también esperando que nos confirmen en Uruguay. La verdad es que está teniendo un efecto bola de nieve que, que esperemos que luego se note en la afluencia en las calles. Uh -huh. eh, la ley bueno la ley pasó por el Congreso el, el pasado día 11 y ahora mismo, porque una de las cosas que nos interesaría aclarar lo primero es que todavía no está aprobada, o sea, Eso. está en trámite, eh, pero... Por, por un poco la sensación que había quedado después del día 11 Era como que todo el mundo decía, ya está aprobada, ya está aprobada uh -huh. Cuéntanos un poco cómo está cómo está la situación Y de momento no nos la pueden aplicar, ¿no? De momento no, pero bueno, ya sabéis que llevan un tiempo Aplicando, aunque no sea la ley Mordaza Pero sí mmm, aplicando la represión Y son muchísimo el dinero recaudado también a través de multas Y bueno, eso lo podéis visitar todo en la página web de de la comisión de Legal Sol, pero lo cierto sí que es que que ahora mismo eh, muchas de las demandas que ha puesto Legal Sol, que es este grupo de abogados que ha asistido a muchísimos manifestantes del 15M, en eh, 23 se han ganado y 3 están recurridas y todavía quedan muchas por contestar. Así que los jueces están de nuestra parte y con esta ley y esta ley mordaza lo que hacen es quitar a los jueces de en medio y sancionarnos directamente con multas con multas imposibles de pagar algunas de ellas. Sí, porque hay un uno de los eh, tramos de de multas que va desde 30.000 €, 30 un € mínimo a a 600.000. Eh, una auténtica barbaridad, no sé si es algo que que está ahí puesto solo con con afán intimidatorio o si llega el caso de que se sancione a alguna persona con una multa de ese tipo, no sé, lo más seguro es que va a tener que ir a la cárcel, ¿no? A ver, claro, es que encima es eso. Eh, mucha de la gente que protesta está en una situación precaria y por eso está protestando. Y la forma de hacerles más daño es a través de estas multas. Y luego también además que mmm, la ley Mordaza no viene sola. Esta semana nos han llegado noticias de que el Partido Popular ha impuesto al resto de partidos que el Código Penal se va a votar en Congreso, sí o sí, de forma extraordinaria, porque se van a reunir de forma extraordinaria el 21 o el 22 o el 23 de enero. Así que dentro de nada tendremos las dos reformas eh, publicadas en el BOE, bueno, dentro de nada, contamos con que de aquí a tres meses, y, y nos aplicarán la represión a las protestas de, desde dos vías, desde la vía penal y desde la vía administrativa sí porque esa es otra de las partes que también hay que explicar un poco que que la que la ley mordaza la ley de seguridad ciudadana no viene sola sino que vendrá acompañada de una reforma del código penal bueno pues eh, apoyando a, a toda esa represión que, que se intenta imponer desde la ley no eso es además es que bueno eh, lo del código penal sí que es bastante grave porque contempla eh, nuevos delitos que están tipificados que Que, por ejemplo, eh, puede ser delito la solidaridad con personas que no tienen su situación regularizada. Por ejemplo, si tú ayudas a un inmigrante a a transitar por el Estado español, entiéndase por transitar, prestarle dinero para coger el autobús, eh, eh, llevarle en coche, eso puede suponer un delito en el futuro. Entonces no sabemos hasta dónde quieren llegar, pero al final va a suponer que incluso nos enfrentemos unos a otros y nos denunciemos unos a otros. Porque, por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana también contempla otra cosa, que es que si estás, por ejemplo, consumiendo cannabis eh, con una persona y no la denuncias, te pueden poner multa a ti también. Ah, pues eh, vamos, ya es el buscar que la ciudadanía se convierta en, en policía, ¿no? O Eso en... es. Sí, sí. Aparte de darle muchísimo más poder a la policía También eh, están buscando esas otras formas De, de buscar la crispación entre nosotros uh -huh. eh, Ya que hablabas del tema de la inmigración También otro de los temas que se incluyó a última hora Es la bueno la, la legalización de la, de la expulsión de inmigrantes eh, lo, lo que se ha conocido popularmente como las devoluciones en caliente En, la, en las fronteras, en las vallas ¿no? Eso es, bueno, hoy, he, hoy se ha celebra el Día del Migrante y hoy ha habido también manifestación por ese tema y y es eso pretenden eh, legalizar lo ilegal porque esto rompe con los tratados internacionales que tiene firmados España en, en pues con con todos estos es eh, como diríamos con estos eh, contratos que ha establecido España a nivel internacional y ya de hecho la ONU se ha pronunciado ...y ha venido de visita aquí para ver cómo es la situación en la frontera... ...entonces encima además lo ha hecho a través... ...o sea ellos han presentado una enmienda a la propia reforma que han hecho ellos... ...para tratar de meter a través de esta vía... Eh, ...la posibilidad de que sea legal... Eh, ...de volver a una persona que ha entrado en territorio español directamente... ...sin darle asilo... Eh, ...sin tener en cuenta si si tiene alguna enfermedad o tener que asistirle... O sea, que esto incumple todos estos tratados internacionales en cuanto a lo que es el derecho de asilo. Se están vulnerando el derecho de asilo, están vulnerando el derecho de reunión pacífica, porque se van a multar 15 de las 46 infracciones que contempla ahora la ley, están eh, relacionadas con la libertad de reunión y de manifestación. Y luego también hay otras que tienen que ver con la libertad de expresión. Así que por mucho que el gobierno intente vendernos que esto es una ley garantista, nos cuesta mucho creerlo leyendo la propia ley simplemente. Lo que pasa es que antes a lo mejor no leíamos las leyes y ahora sí que estamos más pendientes de todas estas cosas. Sí, incluso hay cosas como muy concretas que bueno que son movilizaciones que, que se vienen llevando a cabo estos últimos años. Por ejemplo, obstaculizar o impedir un, o intentar impedir un desahucio. Eh, concretamente que lleva una multa de 630.000 euros algo que hace 10 años pues prácticamente no se podría tipificar como delito porque no existía ese tipo de claro. acciones no pero pero lo único que intentan es garantizar que, que bueno, aparte de la represión que ya sufría la gente que que ahora intentaba impedir un desahucio pues ahora ya va a estar como más tipificada ¿no? eso es y también la, la ocupación de espacios privados aunque estén en horario de apertura al público eso también lo contempla el Código Penal, que es otra de las formas que han utilizado de protesta, el ocupar entidades bancarias, o no solo la paz, sino también los preferentistas. Eh, luego también las protestas, por ejemplo, en Radio Televisión Española pueden llegar a ser multadas con eh, 600.000 euros, se contempla como una infracción grave, el llevar a cabo manifestaciones o reuniones no comunicadas dentro de infraestructuras que presten servicios a la comunidad, y dentro de ellos se, ha, se ha incluido, por ejemplo, a... ...a las instalaciones de Radio Televisión Española de Telecomunicaciones... Uh -huh. ...o sea que sí, lo han hecho como... ...tú cuando lees la redacción... ...realmente mmm, no es fácil identificar que lo han hecho para eso... ...pero si te paras a pensarlo un poquito... ...se ve claramente que es para casos muy concretos... ...de protesta que se llevan dando estos últimos años... Uh -huh. Y otro de los temas eh, que vamos repasando poco a poco, que también, bueno, quienes nos dedicamos un poco a la comunicación y a la información, es lo de difundir imágenes de la policía, un tema siempre polémico, siempre donde, bueno, pues muchas veces la propia policía ni siquiera conoce cuál es la, la propia legislación actual, eh, siempre intentando impedir que se graben imágenes eh, cuando, bueno, están ejerciendo su labor, Y, y hay gente que intenta bueno pues recoger esas imágenes para luego difundirlas eso también va a estar va a estar multado sí además de hecho bueno eh, esto ya se lleva haciendo un tiempo eh, muchas veces los policías cuando ven a alguien grabando le piden la identificación para luego más adelante si ven que, que a lo mejor esas imágenes eh, pues no les interesa que se difundan ya tienen identificada a esa persona Eh esto simplemente son cosas que ya se, que ya se llevan haciendo un tiempo también algunas de ellas, pero ahora mismo van a estar contempladas aquí y van a pasar por la vía administrativa, que que ahí lo que el problema que hay en diferencia con la vía penal es que se quitan a los jueces de en medio y es la administración la que es juez y parte y además ahí las pruebas de la policía cuentan como pruebas de calidad, tienen la presunción de veracidad. Eso no pasa lo mismo en la vía penal, si vas por la vía judicial y además si de la vía administrativa quieres pasar por por la vía judicial tienes que pagar las tasas entonces estás en una indefensión mucho más grande que si pasas por la vía penal y eso es lo que están haciendo directamente pasarlo por la vía administrativa y así ellos ganarán ganarán lo que presenten mm. y y bueno cómo cómo están los ánimos cómo se ve un poco la perspectiva de que se pueda llegar a paralizar esta esta ley Pues nosotros vamos nunca hemos abandonado ese objetivo, incluso una vez aprobada seguimos pensando en posibles acciones que se puedan llevar a cabo, porque para nosotros no nos vale el pensar que, bueno, es que solo les quedan 12 meses, 12 meses ya nos parece mucho, y tampoco podemos confiar en que el próximo partido que llega al poder vaya a derogarla. Uh -huh puede también beneficiar al que llega al poder y decir uy bueno pues vamos a quedarnos con esta ley creemos que eso que que la la respuesta tiene que estar en la calle y tiene que ser es un un triunfo de la gente y de la presión social mm. Eh, también a nivel internacional está habiendo apoyos no solo de, de activistas sino también bueno de, de organismos internacionales que intentan un poco bueno pues presionar o o por lo menos dar a entender al gobierno que esto no no puede ser que no se pueden saltar los derechos humanos así eh, de un día para otro con con una ley no ya lo que pasa que la pena es esa que a veces esos organismos se quedan en la mera recomendación uh -huh. ...y es una pena en realidad, pero bueno, sirven muchas veces también para presionar mediáticamente... ...si es que ahora mismo estamos en un mundo en el que eh, los medios juegan un papel esencial... ...y de hecho estamos viendo que todos los medios le hacen la ola al al Ministerio de Interior... ...y y la verdad que esa es una barrera todavía que pensábamos que la habíamos pasado el, el, el 11 con la la inter, la interrupción de la solfónica y en el congreso pero al final se queda en la anécdota y no pasan a hablar de contenidos tan graves como que eso que es un ataque directo a derechos fundamentales o que el pp con su mayoría absoluta está tratando de reformar la justicia en general eh, para su propio beneficio y y ahí está un poquito la guerra ahora mismo en, en saltar a la parte mediática es es muy importante uh -huh. Bueno, pues esperemos que el el próximo sábado que que bueno que una de las acciones que también se pretende es eso visibilizar esa esa resistencia, esa lucha y que y que bueno que empiece a haber una mayor presión desde la calle a, hacia esta ley porque porque si no nos la nos la van a aplicar. Eso es, pero bueno, tampoco hay que tener miedo a qué es lo que quieren, el generar miedo y contra eso hay que luchar. Y, y si no nos dejan manifestarnos de ciertas maneras buscaremos otras o sea, la, la protesta va a seguir eso vamos yo creo que que los movimientos sociales lo tienen claro uh -huh. así bien. que nada que hay que seguir luchando y que os esperamos a todos allí eh, a las 12 en no, ópera Y bueno, y si estás en otra ciudad, pues... A las 12 ópera pues nada, en ópera en Madrid, ahí, luego luego repasaremos aquí algunas de las convocatorias. Aquí en Asturias será en Uvieu a las 7 en, en la escandalera. Eh, bueno, Alba, pues nada, muchas gracias por por habernos atendido, habernos contado todas estas cosas y, y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos peleando porque esta ley no no se aplica y no se lleve a término. Sí, esta ley y otras, y hay que luchar contra otras eh, también otros límites que nos ponen como a las radios comunitarias o a los medios comunitarios con esta ley de medios que que no se aplica. Así que nada, ahí seguiremos. Muy bien, venga, buenas noches. Hasta luego, muchas sí. gracias. Ley mordaza.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 Mira al darrere i recorde Tota una vida veig passar I si poguera tornar a donar-li a l'estart I atravesar les línies roges Cartografia del teu cos Per no trobar les coordenades El nord i les petjades I arribar a un lloc sense nom I debobinar de Anar-te els de camins bobinar, que no vam anar no. Bijar les velles en un omar Si poguera tornar-te a besar Y de bobinar, bobinar encender este olla vi sin no pensar tocarles estrellas y tremolar si pudiera tornarte a atastar no sé final de esta historia. Pizzi Jules, akan provokar terasa tremors. Jules, ia di atas papan. Untuk kembali ke sana, untuk kembali menjadi seorang ciket. secret dalam kehidupan yang akan kau adalah satu-satunya yang Barbaria en moto, non pub llevar del cap y foto, ni esa posta de sol de postal. Respetaban dos distintas limas. Total animi impregnada desde volor en la foscor, tú eres la juerna. Y es que eres tú, l único ver que engoberna. Porque eres tú, l único ver que engoberna. Como decíamos, el próximo sábado 20 de diciembre hay convocadas movilizaciones en un montón de ciudades del Estado español para mostrar el rechazo de la ciudadanía a ese proyecto de ley sobre seguridad ciudadana que, que ha pasado su trámite en el Congreso el pasado jueves. Eh, movimientos sociales de todo el Estado saldrán a la calle para pedir al Gobierno la retirada de esta reforma que podría estar vigente o entrar en vigor a partir de febrero o marzo del año que viene las principales razones por las que se protesta contra esta ley estaban bastante claras como hablábamos antes con con Alba la plataforma también se basa esta plata, la plataforma no somos delitos se basa en un estudio detallado de la reforma realizado por la, una comisión de análisis formada por juristas eh, de la propia y ciudadanos de la plataforma Quienes denuncian que en esta ley es un ataque directo a derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, como la libertad de reunión o la libertad de expresión, restringiendo su libre ejercicio con la aplicación de multas desproporcionadas, que van desde los 100 hasta los 600.000 euros. se sigue sumando convocatorias eh, vamos a hacer un repaso rápido por las que ya están con convocadas y concretadas en en Alcoy en Algeciras en Almería en Altea Aranda de Duero Barcelona Bilbao Burgos Cádiz Castellón Ciudad Real El Vendrell Fuerteventura Granada Jerez León Logroño Madrid Málaga Murcia Huesca Salamanca Valencia Villena Vitoria, Gasteiz, Yecla, Zaragoza y, como os decía Alba antes, Nueva York, también hay convocatoria. Es, eh, esas son las que hasta este momento están confirmadas y que el próximo sábado, con distintos horarios, en algunos sitios será por la mañana, a las 12 de la mañana, en otros sitios será por la tarde, eh, pues eh, tendrán lugar esas manifestaciones o concentraciones contra la ley Mordaza. Ley Mordaza Dice el gobierno que podremos protestar, pero en el bar y en voz baja A la reunión en un espacio público le tocan multas de 100 a 600 euros Si te manifiestas frente al Congreso o los Parlamentos, de 600 a 30.000 euros. Castigo para quienes protestamos y protección para los corruptos. Con la tercera tasa de delitos más baja y con el nivel de corrupción más alto de Europa, la ley Mordaza responde con multas de 100 a 100.000 euros a todas las formas de protesta utilizadas hasta hoy. ¡No a la ley Mordaza! ¡Yo sí protesto! Quítense esas mordas. Es la del Quítense esas mordas. Si al latir tu corazón, ¿vale? Quítense esas mordas. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Tino, a la, la ley, ley mordaza. Yo le canto al futuro porque al pasado no le debo nada. Y aunque sea un poco duro, este presente está pasando ya. Lo único que es seguro, es que lo bueno está por llegar, está por llegar. Solo canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Y solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar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 Futuro, pido, por favor. Sueño, sueño, ilusión. Al futuro pido con compasión, compasión, con mucha pasión. después de escuchar este tema de de Mario Díaz, vamos ahora a hablaros de Elera, esos 200 días de encierro y de lucha que llevan a cabo los trabajadores de Elera contra la privatización. Semasa bulan Mei, awak akan Este, serán una de las voces que ayer se podían escuchar en las calles de Xixó, una, una manifestación que partió desde la residencia mixta de Pumarín y que llegó a, a la casa del pueblo del, del Partido Socialista, aquí en, en nuestra ciudad. Una convocatoria pues eso, con motivo de esos 200 días de encierro y de, y de lucha Eh, de los trabajadores y trabajadoras del ERA con... ...contra la privatización... ...la privatización de puestos de trabajo... ...públicos que... ...que está llevando a cabo... ...el el gobierno asturiano... Eh, ...en rueda de prensa... ...esta en la mañana de ayer... Eh, ...explicaron bueno pues... ...alguno de los motivos... ...y de cómo estaba la situación... ...escuchamos a a Geni... ...del Comité de Empresa de Lera... Eh, ...el encierro es en contra... ...de las privatizaciones... ...ya supongo que como ya sabéis... Eh... Llevamos bastante información al respecto Pero bueno, es para En contra de las privatizaciones que se están Llevando en el ERA De diferentes categorías y en diferentes centros En las residencias De Mista, Santa Teresa La Residencia del Cristo La Tenderina, las categorías que se privatizan eh, En este año Que se privatizaron, fueron siete plazas En total, de las categorías De Ordenanza Operario de Servicio Y Mantenimiento Entonces, eh, lo que queremos con este con este comunicado de hoy por la mañana en la manifestación que vamos a tener esta tarde, a las 7 de la tarde, con la salida de la residencia mixta hasta la Casa del Pueblo, eh, que pedimos el apoyo masivo de todos los trabajadores eh, a esta manifestación, y pedi tenemos pedida una reunión con la consejera que como sabéis empezó nueva y el gerente del era ya para intentar llegar a acuerdos y romper esta, esta sin razón que nos están llevando a cabo y la despri desprivatización de todas las plazas que han hecho que son siete plazas en total y por supuesto el compromiso de que no van a privatizar más plazas porque la verdad que es una contradicción que tenemos fecha eh, previsible de plazas de operarios de servicio de convocatoria pública que los exámenes van a ser próximamente eh, en el Principado entonces no sé eh, por qué esa sin razón en el ERA qué pretenden con esta privatización en ERA cuando en el resto del Principado no se está haciendo así y es más, el gobierno socialista en este caso lo que está lo lleva de bandera que el gobierno central pretende privatizar servicios en esta comunidad y están en contra. Entonces tampoco entendemos la en razón que qué es lo que está pasando en el ERA. Entonces esperamos que tanto la consejera como el gerente de ERA tomen las riendas en este asunto y solucionen lo antes posible esta situación. También Canor, del Comité de Empresa de ERA, en esta rueda de prensa, manifestó su postura respecto a la lucha que están llevando a cabo. Los anteriores gestores de la Consejería de, de, de Bienestar Social y el responsable de LERA, recientemente dimitidos, intentaron convertir este conflicto de LERA, este conflicto de los siete vacantes famosos, en un conflicto social, en un conflicto de orden público. Lo denunciamos en su día. Lo seguimos denunciando y seguimos denunciando la persecución a que nos están sometiendo continuamente. Contra esa persecución nosotros seguimos diciendo y seguimos reclamando diálogo. Vamos a seguir reclamando diálogo. Pero que tengan en cuenta de que si el diálogo falla, los trabajadores y representantes sindicales, en este caso tomaremos las medidas que tengamos que tomar tenemos mecanismos suficientes para defendernos de las agresiones a los que nos está sometiendo el gobierno del Principado de Asturias no vamos a consentir de que de esta manera tan sutil y tan zorra acaben con los servicios públicos y nadie está legitimado a decir de que unos empleados públicos por suerte o por desgracia que hayan caído en el grupo E sean susceptibles de ser privatizados no lo vamos a consentir precisamente cuando aquellos que nos están condenando a la desaparición llevan viviendo 25 y 30 años del erario público sin haber, sin haber prácticamente pasado por ningún tipo de oposición Únicamente por haber estado mencionados o reflejados en unes listes electorales. Eso no lo vamos a consentir. Y volvemos a repetir. Utilizaremos los medios y los mecanismos suficientes y necesarios para defender el puesto de trabajo. Entonces... Además de los 200 días de, de encierro de, de trabajadores y trabajadoras del ERA, eh, una de las características de su lucha eh, está siendo el aparecer en los actos públicos o en, bueno, pues en cualquier acto en el que haya una una reunión, una presencia de la consejera de, de Bienestar Social y también en los responsables de, del organismo del, del ERA, de los establecimientos residenciales de ancianos. Escuchamos ahora a Canor valorando esas movilizaciones Esta gente está No sufriendo Porque nosotros no estamos haciendo las cosas Para que ellos sufran sino estamos haciendo las cosas Para que visualicen verdaderamente De que hay un problema Y de que tienen que ser conscientes De que ese problema somos trabajadores públicos Y que tenemos una, una situación De alarma Y eso es lo que estamos transmitiendo ellos continuamente Hombre, al principio Tomarlo con cierta soberbia Y cierta indiferencia. Ahora ya no lo tomen con tanta sobrevivida y tanta indiferencia. Empiezan molestados. Y nosotros estamos dispuestos a llegar a mayo haciendo saber de que existen problemas en el ERA. Estamos dispuestos, por lo menos por nuestra parte, estamos dispuestos a seguir demostrándolos que los trabajadores estamos en la calle. Y estamos en la calle con razón. A nosotros nadie nos puede privar de nuestro puesto de trabajo. Nosotros somos personas legales, aunque ellos intenten decir que somos unos ilegales. Nosotros no estamos ocupando nada que el propio sistema nos haya amparado. Con esa razón podemos ir a donde queramos. La pena entra en mi adentro Vienen unos cuantos y no son buenos Me entra tan solo de verlo Y cuando me sonríen me miran me dan miedo Yo solo me rodeo de lo bueno porque tienen más pitilla y son más sinceros Las caretas son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 y arrepentimiento, y arrepentimiento hará con otro tema porque esta mañana las marchas de la dignidad han hecho una rueda de prensa en la que bueno, han hablado de cuál va a ser su agenda para el próximo año. Las llamadas marchas de la dignidad han echado un pulso al Gobierno con la convocatoria de una huelga general el próximo 22 de octubre, una manifestación el 21 de marzo y el apoyo a otras convocatorias de protestas como las organizadas contra la Ley de Seguridad Ciudadana y contra el Paro. Esta plataforma, integrada por movimientos sociales, sindicatos, partidos, sociedades culturales y vecinales, ha presentado hoy en esa rueda de prensa el calendario de acciones y movilizaciones que acordaron en su última asamblea celebrada el pasado sábado 13 de diciembre. Con el lema "pan techo y Trabajo, este movimiento invita a la ciudadanía a salir a la calle para manifestar su oposición a los recortes y denunciar el empobrecimiento del país, según ha explicado uno de los portavoces de la plataforma. En este país se pasa hambre, mucha hambre, y este gobierno no se entera de que hay gente que no tiene una vivienda digna ni un trabajo desde hace años. Ha eh, asegurado eh, Ginés Fernández, quien ha explicado que las marchas echan un impulso al gobierno para pedir algo tan simple pero que no se cumple, que es pan trabajo y techo para todos y todas. Respecto a la huelga general de 24 horas prevista para el 22 de octubre, el portavoz de la plataforma ha señalado que debe ser ratificada en la próxima reunión que se celebrará el 17 de enero en Pontevedra y que pretende ser una huelga no solo laboral, sino social. Además ha señalado que las marchas de la dignidad volverán a Madrid el 21 de marzo para poner de manifiesto que la propaganda del gobierno de que estamos saliendo de la crisis no es verdad. No nos van a medrar frente al hambre, no hay barreras, ha añadido ...Fernández, quien ha opinado que igual no hay cárceles para todos los ciudadanos que participan en las movilizaciones... La plataforma apoyará la campaña contra la ley Mordaza, convocada por No Somos Delito, las concentraciones ante la Embajada y Consulados de México en protesta contra la violencia que se vive en ese país y el 23 de diciembre y 4 de enero las movilizaciones contra el paro como las organizadas frente a centros comerciales. Además, las marchas respaldarán las convocatorias en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional del Trabajo y las convocadas por la plataforma Afectados por la Hipoteca y contra la Guerra, además de los boicots a Israel y a Coca-Cola. Los convocantes han reiterado las reivindicaciones de la plataforma en contra de los recortes que están permitiendo al Gobierno aplicar las políticas más salvajes del capitalismo en defensa de lo público, de un trabajo digno y de una renta básica para que todo el mundo pueda comer. Sobre las fechas elegidas para la huelga general y la gran marcha de Madrid previas a elecciones, los organizadores han reconocido que no es casual la coincidencia. Exigimos al Gobierno del PP que deje de someter a la ciudadanía a tanto sufrimiento, ha asegurado Rafael Escudero de Intersindical. To each, each reward. Link to figure out. Barakah al khayat, bi ma al tú si sí, tú que estás ahí escuchando ¿sabes lo que es esto? Radio Crash 105 FM ...están desmantelando nuestro Estado de Derecho. Este es su plan. El nuestro es defenderlo. No queremos que nos dejen sin justicia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informar. Informa a los tuyos. Comparte. El gobierno, en lugar de atender las demandas de la sociedad busca protegerse a sí mismo con una agenda de reformas que restringen nuestros derechos y libertades y reducen nuestras garantías como ciudadanos ante la justicia. El Gobierno tiene un plan para dejarnos sin justicia. Lo tienen todo pensado. Para recurrir, tienes que pagar una tasa. ¿Y sabes lo mejor? Que, aunque ganes, ese dinero no lo recuperas, se lo quedan ellos. Así funciona la nueva ley de tasas ya aprobada y en vigor en tu país. La Constitución dice que la justicia será gratuita para todos los que tienen menos recursos. Sí, pero van a reformar la ley de justicia gratuita de manera que deje fuera a la mayor parte de la sociedad. El derecho a un abogado de oficio depende de tus ingresos anuales, pero el gobierno va a cambiar los criterios. Pues vaya panorama. Vamos a tener que echarnos todos a la calle a protestar. Eso tampoco va a ser tan fácil. El gobierno también prepara una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que convierte la protesta en la calle en un auténtico lujo. ¡Ey! Que yo estoy hablando de protestas pacíficas. Y yo, pero les da igual. Lo que pretenden es evitar que se oiga la voz de la gente, porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está hecha para poder sancionar a los que participen en protestas pacíficas. que no voy a poder opinar sobre lo que pasa en mi país, pero si ¿sí estamos en una democracia. Pues que sepas que la ley de seguridad ciudadana también incluye sanciones para las críticas a las instituciones públicas, incluso en las redes sociales, bajo un concepto tan ambiguo como ofensas o ultrajes a España. Pero a mí me ofende que las autoridades de mi país abusen de su poder. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes del gobierno para que la policía pueda disolver reuniones pacíficas. Más aún, si grabas con tu móvil abusos policiales, adivina a quién van a sancionar a partir de ahora. Bueno, pero por más obstáculos que pongan, siempre podemos organizarnos. Hay asociaciones, ONGs o organizaciones de derechos humanos que pueden denunciar estos abusos. Ya, pero es que también han pensado en eso. Van a limitar hasta casi eliminar la acusación popular, que es la forma con la que hasta ahora las asociaciones de derechos humanos o las ONGs participaban en los juicios pero al menos los fiscales podrán seguir acusando. Pero el problema es que los fiscales no son independientes, dependen del fiscal general del Estado, y este lo nombra el gobierno. Precisamente por eso quieren que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que se encarguen de la investigación de los delitos. También han pensado en introducir el principio de oportunidad para que los fiscales tengan el monopolio de poder decidir si es oportuno o no ponerse a investigar según qué cosas. Van a reformar la ley orgánica del Poder Judicial para evitar que los jueces y sus asociaciones critiquen públicamente las decisiones del Gobierno. Además no les van a quedar fuerzas, van a estar mucho más ocupados de lo que ya están ahora que se han eliminado unos 1.200 jueces sustitutos. Están desmantelando nuestro Estado de Derecho.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 Es hoy 18 de diciembre, un 18 de diciembre que ya se acaba de terminar, era el Día del Migrante, Día Internacional del Migrante. Esos días internacionales que nunca sabemos muy bien el sentido que tienen, que a veces, bueno, sirven de reivindicación, sirven de mmm, despertar, pero hay días que no deberían ser solo un día, sino todos... Eh, Concretamente este Día Internacional del Migrante hay muy poquito que celebrar. 232 millones de personas son migrantes en busca de una mejor vida. 5.000 vidas se perdieron en el mar, en desiertos o en montañas, un 50% más que en el año 2013, durante este 2014. 3.000 personas muertas en el Mediterráneo, 307 personas muertas en la frontera entre México y Estados Unidos. 42.685 personas emigraron desde nuestro país en el primer semestre de 2014. Trece países en guerra durante este año 2014. Sí. Es una broma ya se han dado solamente hay que ver el mundo desde otra perspectiva mira como combina la fina asegurando el alma las heridas. yo no quiero es el como él le lleva la corriente. yo necesito algo para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que me de lo que sus ojos otras la unidad la cosa no han cambiado ya si nunca cambiarán políticos corruptos que se llevan todo el dinero pregunta de sus secuaces cómo se juega este juego no me han mirado al mundo en un segundo no todo es pasta y marcas hay pobreza y vagabundo la fuerza de la mirada te va a descapitar y quita las antifa de sala Bueno, pues con este tema vamos a poner punto final al maravillo de hoy en el que te hablamos en el principio del programa de esa ley mordaza, esa convocatoria para el próximo sábado a nivel estatal en ya unas 30 ciudades y aquí en Asturias será en Uvieu a las 7 de la tarde en la escandalera. También hablamos de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de LERA, de los establecimientos residenciales de ancianos, contra la privatización que pretende el gobierno socialista asturiano. Te dimos también algunas pinceladas de lo que van a ser las movilizaciones de las Marchas de la Dignidad en el próximo año. Y con este recuerdo para la gente que sufre la emigración, pues finalizamos un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.